La verdad no necesita de leyes para su protección. Una de las mejores citas de la historia es esta cita de Voltaire, para saber quién te gobierna, simplemente averigua a quién no puedes criticar. Muy pocas citas parecen ser más verdaderas que esta y revela muchos niveles de comprensión. Esta cita pone en tela de juicio el hecho de que el grupo de personas que afirman gobernar sobre una nación puede no ser realmente los verdaderos gobernantes de una nación. Esto es lo que se conoce como gobierno títere o gobierno en la sombra y es dolorosamente obvio que los gobiernos de las naciones occidentales no son en realidad el único órgano del gobierno de la nación. De hecho, hay mucha evidencia para concluir que hay un grupo organizado de intereses especiales que ha tomado el control de los gobiernos occidentales. Este gobierno ocupacional opera detrás de escena, no publicita sus operaciones y ha colocado a los hombres del frente títere en supuestas posiciones de poder han perpetrado un gran engaño contra la población de muchas naciones con elecciones falsas o fijas que permiten la ilusión de que los funcionarios elegidos democráticamente gobiernan nuestros asuntos. Lo que es peor es que la mayoría de la población desconoce estos hechos claros y dolorosos. Este grupo de interés especial es la comunidad judía organizada, e incluso plantear la cuestión judía a menudo resulta en desprecio e incluso en prisión. Desprecio por parte de una población de esclavos lavados el cerebro de este gobierno ocupacional. Esta enorme población ajena vive sus vidas, trabajando arduamente y tratando mantener allí su propio sistema de esclavitud de rango libre que nunca entra en contacto con el conocimiento fáctico que es una prueba positiva de la conspiración monumental perpetrada contra ellos. Muy pocos se han dado cuenta de que los judíos solo representan el 0,2% del total de la población mundial, pero son dueños de la mayoría de las grandes compañías de medios de comunicación, son dueños de la mayoría de los bancos, instituciones financieras y asociaciones empresariales, controlan el Banco de Reserva Federal y los bancos centrales de la mayoría de los países y están desproporcionadamente sobre representados en posiciones corporativas de alto rango, así como en posiciones gubernamentales de alto nivel. De hecho, hay un gran número de individuos con la doble ciudadanía de su país de residencia más la israelí, que controlan las múltiples facetas del gobierno, lo que constituye un horrible conflicto de intereses. Asimismo, una de las cosas más importantes a considerar es que los judíos controlan el lobby más rico de los Estados Unidos. AIPAC es el principal lobby que financia las campañas políticas presidenciales y del Congreso, lo que se traduce en que los intereses de los judíos e israel se ponen por encima del ciudadano estadounidense y a través de ello dominan la política del país más poderoso del mundo. Pero el ciudadano de a pie siempre ignora el hecho de que es un esclavo de un sistema controlado por un pueblo con sus propios intereses especiales que pueden y con frecuencia entran en conflicto con los intereses de la mayoría de la población. Los judíos en el gobierno son los principales defensores de la inmigración no blanca masiva en los países blancos. Los judíos están detrás de la promoción de políticas marxistas culturales de integración forzada, el estado de bienestar de las minorías, la acción afirmativa, las perversiones sexuales y la pornografía, la destrucción de los valores tradicionales de la familia blanca, etcétera Estas políticas y campañas de propaganda impulsadas por la comunidad judía organizada están diseñadas específicamente para desestabilizar Occidente en un intento por subvertir la soberanía real de las naciones occidentales y las poblaciones mayoritarias cuyos antepasados fundaron estas naciones. Este proceso ha estado funcionando durante cientos de años a través de un acuerdo conspirativo consciente tras otro para lograr gradualmente el objetivo final de la extinción del fenotipo blanco ario, que es el gran objetivo de su plan maestro de dominación mundial, palabra por palabra en los protocolos de los sabios sabios de Sion. Por supuesto, los judíos niegan con vehemencia que los protocolos sean auténticos y que una gran parte del mundo esté convencido de que son una falsificación antisemita aunque no se haya presentado ninguna prueba real. Aunque la prueba de que son auténticos es que todo lo que trazaron, planificaron y predijeron sucedió o está sucediendo ahora. Uno puede preguntarse por qué un grupo étnico de personas desearía ir tan lejos para desmoralizar totalmente y destruir a otro grupo étnico, y la respuesta a esto se puede encontrar en el hecho de que durante muchos siglos los judíos han mantenido un resentimiento cultural contra los gentiles a quienes culpan por años de persecuciones en Europa durante el período de la diáspora judía. Pasan este odio cultural hacia los gentiles de generación en generación. De hecho, durante los casi 2.000 años de diáspora judía, los judíos fueron expulsados de 109 naciones europeas por crímenes que van desde la usura, el envenenamiento de pozos de agua, hasta el asesinato ritual, que están todos documentados con gran detalle. Sin embargo, continuamente juegan a la víctima en todas las situaciones y nunca admiten sus propios delitos. De hecho, este odio cultural se refleja en sus propios libros sagrados, el más siniestro de los cuales es el Talmud babilónico, que es el libro más sagrado del pueblo judío. Dentro de este malvado libro están las palabras más disputables jamás escritas. Y le enseña al judío que él es el único humano verdadero y que todos los demás no judíos son lo que se llama un goyim, que se traduce como bestia. El Talmud enseña que el goyim el no judío fue creado por su dios Yahvé para servir a los judíos como esclavos, para que no tuvieran que ser servidos por animales. Dentro de este repugnante libro también encontramos escrituras que enseñan a los judíos que es lícito asesinar a los goyim, violar a los goyim, robarles a los goyim y, lo más importante, mentirles a los goyim. De hecho, dentro del Talmud hace una mención especial a la práctica de mentir a los Goyim sobre lo que su religión enseña sobre ellos para que los Goyim no los persigan abiertamente. Es hora de que las personas de ascendencia aria blanca aprendan estos hechos sobre sus opresores judíos. Aquellos de nosotros que hemos llegado a reconocer la verdad debemos hacer lo que sea necesario para abrir el telón y revelar la vil conspiración judía que nos ha perpetrado durante tanto tiempo. Juntos podemos romper el condicionamiento provocado por la propaganda judía que ha infectado las mentes de las masas, convirtiéndolas en esclavos voluntarios. El poder del judío es como el poder que tiene un grupo de hienas sobre un león dormido, al que van rodeando cada vez más cercanamente, pero una vez que las personas de descendencia aria blanca abren sus ojos dormidos, el instinto de supervivencia se hará cargo y el león será despertado.